Este, con, a dual de Jonathan hace, no se sabe el tiempo que hace, que no lo veo, que no tengo, no tira. Bocinazos, cacerolazos, tractorazos. Eh, y a mi izquierda está Osvaldo Salomón, que es Intendente Justicialista. ¿Alguien ha comparado esto con el periodo Isabel Perón y López Rega? Así es, bueno, así estamos, eh, a las nueve casi menos cuarto de la noche en la República Argentina, con este panorama, todas nuestras cámaras abiertas en...